Paolo,、eh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Y a r a y pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Sí, estamos. Ahí se nos. Entrecortaba, parece. A ver si estamos mejor ¿Qué? ahora. Lo b u c o en otro lugar. A ver. Se mejor?、Eh, te, te damos tiempo. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Paolo. Si nos escuchaste, ¿no? Y bueno, el tema de esta huelga global por el clima, la adhesión del Partido Socialista. Y bueno, te, queremos escucharte ¿no? un poco sobre. Este tema,、eh, porque poco difundido, viste,、Pero、casi casi no aparece en los medios, ¿no? No, sí, e s t tal cual. Creo que, bueno, en, en, nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo, yo, independientemente del tema electoral, que, bueno, saben que fue parte central y va a seguir siendo parte central de nuestra propuesta. El tema ambiental es una preocupación de, de muchos compañeros y compañeras. Del Partido Socialista, por lo menos de, un, de una parte del Partido Socialista, creo que, creo que esto está bueno decirlo de esta manera. El、eh, Río Negro, por lo menos, es una, es una preocupación. Y, y bueno, y sabemos que hay,、eh, como recién vos lo decías en la, la introducción, como lo estaban conversando ustedes,、eh, hoy el daño que se está produciendo sobre la naturaleza, sobre、eh, la biodiversidad de nuestro planeta, realmente es, es preocupante. En, d e todo sentido, ¿no? Eh, eh, a veces, cuando se pone en discusión, en debate, la cuestión de, de desarrollo,、eh, que implica, por ejemplo, dentro de los argumentos de algunos sectores, generar fuentes de empleo,、eh, toda esta discusión creo que hay que reconvertirla, porque obviamente que desde el Partido Socialista nosotros entendemos que, que es necesario、eh, generar fuentes de empleo, es necesario generar soluciones a los problemas sociales. Pero de una manera diferente. No podemos seguir destruyendo el planeta、eh, porque, si no, de, dentro de pocos años、eh, no solamente no va a haber empleo, sino que además no va a haber un planeta donde podamos habitar las personas y el resto de la naturaleza.、Uh -huh. eh, a nivel bueno,、eh, local, provincial, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo en el día de hoy? ¿Cómo, cómo se van a manifestar? Bueno, nosotros estamos ahí viendo. La posibilidad de que en cada uno de los lugares donde, en、eh, principio, el Partido Socialista, pero creo que esto es algo que también lo estamos coordinando con algunas otras organizaciones,、eh, queremos llevar adelante actividades. En, en el caso de Vierma, vamos a intentar hacer una volanteada. Digo, intentar porque no, no sabemos cuántos se van a sumar todavía, claro, claro. compañero y compañero, compañero del Partido Socialista, pero vamos a. Vamos a hacer una v o l a n t a d nosotros n m a r t u n i m o de las 5 de la tarde, que es la hora que se ha puesto como referencia a nivel de la Argentina, básicamente, para tratar de coordinar con la mayoría de los países a nivel mundial. En esto, que es en algunos lugares un, un paro y en otros lugares una movilización、eh, ...digamos, que se está organizando a nivel mundial para poner, h、eh, a s e r aún más visible. El tema de la situación climática por la que atraviesa el planeta. ¿no? Esto, uh -huh. lo, lo, el otro día lo, lo explicaba bien un joven que son los que han tenido de alguna manera esta iniciativa.、Eh, para que se entienda, ¿no? lo que implica el calentamiento global es como si nosotros,、eh, a partir de ahora, si la, la temperatura normal del cuerpo humano es de 36 grados y medio, es como que a partir de ahora que empezáramos a tener 38 grados de、claro. forma permanente. Dios, en el cuerpo humano eso afectaría a un montón de órganos, afectaría la presión, afectaría la, la circulación de la sangre. Bueno, eso mismo le está pasando a Planeta. Entra, no, entra, en, noveno, col entra en colapso el cuerpo humano, ¿no? Si, si, si, si nos pasara eso, ¿no? Si nos, pasa, si nos pasara eso, sino, pues, si tuviéramos en forma permanente a partir de ahora una temperatura de 38 grados y no la pudiéramos bajar. Claro. Calculo que en el término de unos meses、eh, <risa> o menos tiempo nos、eh, provocaría la muerte.、Claro. Bueno, esto es lo que le está pasando al planeta, ¿no? Que cuando hablamos de que, de que aumenta n un grado la temperatura del planeta en los próximos cinco años, bueno, prácticamente es pensar en esto,、Poder、poner este ejemplo creo que es muy sí, concreto. Sí. No, no, claro que nos ayuda, nos requete contraayuda a entenderlo, q u e porque... es. Tiene que ver con nosotros, ¿no? Y si hay alguna cosa que nos preocupa, por lo menos a todos, es el, el cuerpo que llevamos, ¿no? O el cuerpo donde vamos adentro, qué sé yo, no sé cómo es la cosa. <risa> eh, eh, eh, te escucho y, y, y claro, ¿no? Y, y, y que bueno, yo digo, ver, miro la cosa, a ver, miro el, el medio vaso lleno y miro el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que. Por suerte somos millones, ¿no? Y yo creo que la mayoría en el mundo que estamos preocupados por la cuestión ambiental. De eso estoy de quete contra convencido, ¿no? Por lo menos las respuestas en los lugares así donde hay, viste, intentos de avanzar con m e g a minería, la respuesta d las comunidades demuestra eso. Y por otro lado, digo, y voy al medio vaso vacío, ¿no?、Sí. este... Las grandes corporaciones, ¿no? las, decisiones de los grandes, de los, las decisiones políticas a, a alto nivel, porque lo veo, por ejemplo, el propio presidente de Estados Unidos a, convocando a reuniones,、eh, que no, o no hacen prácticamente nada para limitar el, que, que, que se siga contaminando la atmósfera, que se siga liberando carbono y toda esta historia.、Eh, Y, y, y, viste, y veo esa cosa, n o la veo ahí. ¿Cómo, cómo, cómo se hace? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes como socialistas? ¿Qué se puede hacer、eh, para terminar con esto? Porque, a ver, si vos, le, si vos le decís que el nivel de menos carbono le estás diciendo que tenés que producir menos. En el capitalismo eso va a ser imposible, ¿no? Porque tiene otra lógica. La lógica del capitalismo es cómo producir, ganó cada producir, vez. Enriquecer y no importa y ganar, el precio. e n r i q u e c e r m claro. ¿Cómo,、eh, este tema ustedes se lo deben plantear también ahí, ¿no?、Eh, Pablo. No, seguramente, seguramente. El, a nosotros, el, la, A v esto r e de haber hecho visible durante, durante la campaña, y i r í en forma permanente, a nosotros.、Eh, En lo personal, obviamente, nos e n r e q i e c i ó mucho haber participado de un montón de debates,、eh, congresos, d i a s que se han dado e forma virtual, donde se discuten estas cosas. Y, y aún lo, lo que todavía nos falta, y nos falta recorrer muchísimo, pero a todas, a todos,、eh, no, no es una cuestión, digo, no lo, no lo tiro para afuera, sino lo tiro hacia adentro también de, del Partido Socialista, es realmente es, empezar a pensar de otra manera, generar. Para poder generar los cambios necesarios para producir digamos, ese, ese, esa, esa. cortar con la, con, la, con, con la eliminación de gases, cortar con el tema de generar、eh, efectos nocivos contra la naturaleza, obviamente no alcanza solo con、eh, oponernos a la m e g a m i n e r í a oponernos al e fracking, oponernos a un montón de cosas que es. Altamente productivo, altamente positivo,、eh, digo, porque si no existiera eso no habría posibilidad de pensar en un avance distinto hacia, hacia otra cosa. Pero lo que todavía nos falta a todos y a todas es tener, pensar de otra manera d i g nuestra relación con la naturaleza y con el consumo,、uh -huh. por ejemplo.、Eh, sería pensar en. Eh, no querer tener el celular más copado, pensar en no querer tener el mejor auto, pensar en no querer tener o consumir cosas que son innecesarias. Siempre lo, lo, lo, lo pensamos de esta manera. ¿no? Nosotros n o vemos, bueno, pasa todo: vemos en la tele, la propaganda de、no、sé, un auto que prácticamente es inalcanzable y no lo vamos a poder tener nunca, porque como trabajador y trabajadora, no lo vamos a poder comprar. Pero, ¿qué es lo que.? ¿Qué es lo que genera el sistema capitalista con eso? La necesidad, nos genera necesidades.、Claro. Necesidades que、uh -huh. naturalmente no las tendríamos. Si no tuviéramos una publicidad de algo、eh, que, que. como. como Como posible alcanzar. Y, bueno, ese, y esa falsa、bueno. ilusión, incluso, ¿no? Que, te, que tiene de, de、claro. que lo puedes conseguir. <risa>、sí. O sea, te, vos, podés, maten,、claro. vos podés hacerlo. Tenés, es como esa. Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad, tal、sí. cual. Es como、sí. ponerte la zanahoria atrás ahí, vos correr, correr, correr. Y ¿Sabes、sí. qué? Exacto. Y, y sobre todo pensarlo ¿eh? p e n s a r l o así, pensar que son cosas absolutamente、mm. innecesarias, pero que t o d a s las queremos. Yo, no, yo también hago digamos, mi, mi mea culpa, ¿no? Es que. Estoy hablando de un lugar de que no, yo no,、eh, a mí no me pasa, no, nos pasa a no. todos.、Sí. Por eso, si es que lo primero que tenemos que、eh, empezar a pensar es que tiene que haber un cambio cultural. No, no, e s o y u e r o Si no generamos un cambio cultural profundo、uh -huh. eh, en, en, en la conciencia de todas las personas,、uh -huh. eh, va a ser imposible pensar en un m o más t, t, t、sí, o y otras lógicas productivas también, porque fíjate vos que, mirá cómo ha funcionado el capitalismo, ¿no?、Eh, Eh, cada vez que se le ha querido poner、eh, limitaciones, le b u s c a la vuelta por otro lado. Ahora, por ejemplo, le e n c o n t r a r o n la vuelta por el lado de la caducidad, que vos la conocés, ¿no? Antes, por ejemplo, compraba un lavarropa que te duraba 40 años, 50 años. Yo tengo un lavarropa, ¿viste? De esos que c o m p r a m o s en la década del 70, que no he ido arreglando y funciona, anda perfecto. ¿Eh? Eh, pero si vos te comprabas una barropa, claro, con una heladera, y te, ahora te duran 10 años, ¿no? O sea, le e n c o n t r a r o n una cuenta por el lado de la caducidad. Los celulares son 2 años, 2 años y medio, viste, ya. Van entrando、sí. nuevas aplicaciones y ya te dicen, mire, su celular no va más. Y tenés que cambiarlo entero. Yo me acuerdo que antes arreglábamos los zapatos, no sé si vos te acordabas, son mucho más j o v e n que yo, Pablo. No, no, sí, sí, lo he, pe lo he pegado con p o s i d r á n y con, con las zapatillas <risa> y le he puesto b r o c h e para a j s a r l o Pero estaba el zapatero、sí. también que te arreglaba los zapatos.、Sí. Hoy, hoy viene todo、eh, que, que de manera que se gasta y lo tenés que tirar. Los relojes no se arreglan más, ¿viste? O sea, este tema、sí. de cómo le o sea, han O el, el capitalismo se va adaptando. Por eso digo, Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Tenemos que generar una nueva cultura de que nos amigue con, con, con el planeta. Una. Pero hay que ponerle límite también a la producción、sí. capitalista, porque si no, los tipos van a seguir inventando esta cosa de la caducidad y cada seis meses dentro de poco vamos a tener que renovar los celulares, por ejemplo.、Uh -huh. Porque nos van a obligar. Entonces, si no le pones una norma a los tipos, tampoco esto va a avanzar, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo a eso, creo que es tal cual. Pero por eso, pero si no hay, si no hay una.、Eh, si ya empezamos por generar ese cambio cultural para que sea, digamos, sea la, la, la humanidad, una, mucha gente de la que postule eso, va a ser imposible, porque digo, uno lo ve en, en, en lo cotidiano.、Mm. Cuando planteas algunas cuestiones,、eh, la gente por ahí mira también, se、eh, plantea como algo raro, ¿no? Como algo.、Eh, pero cómo. Pretendemos que no se sé, no tener más celulares. c ó m o vivimos en un mundo sin celulares, o c ó m o vivimos en un mundo donde no sé, la gente necesita un frise para congelar los alimentos. porque yo Antes ni siquiera existía u a del a e r e y se podía vivir igual. Entonces, esto, todas estas cuestiones yo, tienen que ver también con, con que la gente, la, digamos nosotros, todas las personas, las pedimos la, porque q u e como que sentimos que las necesitamos. Entonces,、sí. yo, es, es, es, es esa doble. Acción que hay que tener, ¿no?、Uh -huh. En principio, se acaba de generar esta,、eh, todo, todo un trabajo, hacer todo un trabajo como para que podamos ir viendo esto, de, de, de, de evitar la necesidad de, de, del, del consumo por el, por el consumo mismo. Sí, tratar、y、también no, pues, de. De tener estas alternativas、eh, que sean al alcance de la gente, porque si bien también se ve ya como un, un, un movimiento aparte, ¿no? Con, con algunas、eh, movidas, qué sé yo, ferias de ropa para、eh, lo que es、eh, moda sustentable, ponele, o, o, o productos reutilizables y cosas así, la, muchas veces no son tampoco accesibles, claro, pero hay cosas, a veces, que no son accesibles de igual forma, que te lo venden como bueno, ecofriendly, así como amistosamente、eh, para el medio ambiente y qué sé yo. Eh, pero son carísimas, o sea, la gente te, te, en lo cotidiano tampoco lo puede acceder porque es muy caro. O sea, eso, eso sí, también、tal. es un problema. Lo mismo, bueno, pero yo creo que a l á acá sí hay, que tendría que cumplir el Estado un rol importante.、Claro. ¿no? En vez de subsidiar a las grandes empresas que nos venden productos que no necesitamos, se debería subsidiar este tipo de emprendimientos.、Claro. Por l o lo que tiene que ver con la agroecología. Exacto.、Claro. Entonces, es una, una cuestión concreta. Para trabajar e s t á buenísimo,、academia. está buenísimo. Pablo, vamos a ir conversando en otro momento、eh, sobre este tema que, que mucho nos interesa.、Eh, a ver, te llevo de nuevo a, a lo de hoy, ¿no? ...cinco de la tarde, ¿qué podemos hacer? q u Estaba e mirando, revisando por, por, el, por internet. Hay una localidad del sur de Chile, ahí se me fue el nombre. Es una islita muy chiquita, son como 500 habitantes, donde se pusieron todos de acuerdo y hoy van a cortar la luz. No van a usar energía eléctrica durante una hora para demostrarle a la empresa de que quieren cambiar, o sea, quieren defender el medio ambiente. No está pensado nada, así m a s i v o acá en Vietnam, las ciudades. Hay varias acciones que se, que se proponen. Una de esas es, digamos, que hace un, un corte, de dejar de usar la energía entre las 5 y las 5 y media de la tarde. No usar el celular, No usar el celular, no usar los automóviles、uh -huh. entre las 5 y las 5 y media de la tarde. Son distintas alternativas que podemos hacer. No, por ahí vamos a, vamos a ver que, los, que hay autos que van a seguir andando, vamos a ver casas que van a seguir utilizando la luz. ¿Sí? Digo, pero si somos muchos y muchas los que hoy a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 5 y media, decidimos parar nuestro vehículo,、eh, decidimos digo, pararlo en distintos lugares, un o d r a r i o que están e los chicos de la escuela. Bueno, nos ¿Sí? paramos afuera de la escuela, no, no, es que no pase、eh, ese tiempo. Eh, digo, eh, dejamos de usar el, el, el, el celular si no es necesario usarlo. Digo, son varias acciones que se proponen. Y lo del corte deludio, de, de, de apagar todos los artefactos eléctricos,、uh -huh. eso trae las medidas. t e n i e n d o、bueno. un pequeño gesto, ya estamos contribuyendo, aunque sea mínimamente, pero contribuyendo a lo que se propone desde, desde digamos, los jóvenes que están planteando esta n u e v i d a a nivel mundial. Perfecto, huelga nacional por el clima.、Eh, Paolo, gracias por las comunicaciones. ¿eh? No, g r a c i a s a ustedes.、Buen、Hasta、día. luego, buen día, muy bien. Pablo c h u p o r e l b o r d o entonces, referente al socialismo, a propósito de este, ¿cómo es? Huelga、eh, global. Huelga global. por el clima.